Yo soy Aurora Venturini, escritora por Fatalidad y profesora en Filosofía y Ciencias de la Educación, entre otras cosas psicóloga, he trabajado como profesora muchos años, cada vez que hubo gobierno militar me han echado, pero no importa. En fin, nunca pude trabajar, cada vez que estaba más entusiasmada editando las cátedras estallaba una revolución y entonces me sacaban porque yo no lo hacía, que sé yo por qué lo hacían me enteré que era porque yo era peronista y lo sigo siendo. si quieren seguir persiguiendo que persigan, pero por ahora no escribí más de 50 libros, la mayoría me los he pagado yo hasta que me dan el premio en Página 12 y hasta que de España dicen qué lindo que son los libros, qué bueno Entonces empiezan a interesar por mi obra, bueno, no me quiero comparar, pero sé que a muchos escritores famosos les pasó, al autor de Martín Fierro también, Hernández, tuvo que decir un amuno, qué bien que es esto, es esto una Biblia para los argentinos entonces se despabilaron y dijeron qué bueno que es y bueno, son amarguras pero también son dulzuras porque después de todo, de dónde nos viene la cultura de las cosas heredadas de la antigüedad y lo primero que escribí fue un poema para mi mamá mi mamá dijo seguramente que lo copió, no creyó La maestra sí que yo, que lo había hecho yo. Y después seguí escribiendo siempre. Claro que los poemas que escribía cuando era chica, eran, ahora me, me espantan que alguien los encuentre. Después escribí durante la adolescencia. En esa época era poeta. Durante mucho tiempo fui poeta. Y el otro fue el que me valió el premio Iniciación que me lo entregó en la sala de la calle México, Jorge Luis Borges. Me acuerdo que me tocó la cara y me dijo, sí, es poeta. No me puedo olvidar de eso. Borges todavía era, no diré joven, pero bastante joven, y yo era muy joven. Y fue la puerta que se me abrió para la poesía en nuestro país, nada más. Y ya he publicado unos cuantos libros, Después del premio, las primas, nosotros caserta y ahora va a salir El en, en marido de mi madrastra. Y después serán lo, Los rieles, El cirón de mimbre, El cono. Tengo muchos libros sin publicar. Son novelas, ya no soy poeta. Aunque a veces siento que la poesía se filtra en la prosa que hago. tenía el impulso de algo de hacer algo. Nunca hubiera podido dibujar, ni manejar un aparato para esculpir, ni tocar el piano, nada de eso. Lo único que podía manejar era un lápiz. Entonces todo, digamos, mi, mi impulso artístico se mancomunó en eso, ¿no? En la escritura que es algo, si se quiere, fácil de manejar cuando se puede escribir. Porque si no es un ahogo lo que se lleva adentro. Entonces escribiendo vertiste tus ideas, la belleza, ¿no? lo, lo, lo, los sentimientos, todo. Por eso empecé a escribir. Porque necesitaba comunicarme por medio de la escritura. No, mis novelas todas son de la vida, la vida, la vida no es una alegría. La vida es todo, hay momentos. Y la felicidad no existe. Tal vez fue algo que sentí una vez que lo pongo en el cono, en una calle de Sevilla. Las calles de Sevilla son angostitas, de manera que las casas casi se tocan, algunas, ¿no? Y el perfume de los claveres y de las rosas, mareante. Y con reja, todas con verjas. Y alguien dentro de la casa estaba tocando algo, pero creo que de Y me quedé parada con una sensación de, de... entre alegría y nostalgia, pero hermosa, de una dulzura. Eso debe ser la felicidad. Pero duró un minuto. Me desojo lentamente Y en continuo frente a vos No me alcanza lo que soy Lo que traje, lo que tengo Te repito, si pudieras Que me lleves hasta el mar Que estoy sola entre la gente Y donde ruge Soy mejor Yeah. Sobre el mantel de la mesa del comedor se agrandan los platos y los cuatro niños Patrick, el mayor Gerald y Arthur desayunan porridge A Leonora le disgusta pero la niñera Mary Cavano dice que en el centro del plato de Adena encontrará el lago Wintermere el más bello y más grande de Inglaterra entonces la niña cuchara en mano come la avena desde la orilla y empieza a escuchar el agua y mira como pequeñas olas se frizan en su superficie porque ha llegado al Windermere de los ojos verdes de los tres varones a ella le gustan más los de Gerald porque sonrían el comedor es oscuro al igual que el resto de Crookney Hall. Desde que es niña, Leonora conoce el hollín. A lo mejor la tierra es una inmensa chimenea. El humo de las fábricas textiles de Lancashire acompaña sus días y sus noches, y su padre es el rey de la negrura, el más negro de todos, el que sabe hacer negocios. También los hombres que ve en la calle son oscuros. Su abuelo inventó la máquina que fabrica Vigelia. Una mezcla de algodón y lana... ...y Carrington Cottons... ...destaca en la región... ...cuyo aire tizna con sus cenizas. Cuando su padre, Harold Wild Carrington... ...la vende a la firma... Cortells. ...se vuelve el principal accionista... ...de... ...EASY... ...Imperial Chemical Industries... ...en... ...Crookney Hall... ...hay que dar muchos pasos para ir de un lado a otro... ...dentro de la mansión gótica viven los... ...Carrington... ...Harold, el padre... ...Mori, la madre... ...Gerald... ...el hermano que sigue a Leonora... ...y es su compañero de juegos... ...no así Patrick... ...demasiado grande... ...ni Arthur... ...demasiado chico... ...dos cachorros Scotch Terrier... ...comparten sus horas... ...Rab... ...y Toby... ...Leonora se acuclilla... ...frente a Rab... ...para mirarlo a los ojos... ...y su nariz rosa su hocico. ¿Andás a cuatro patas? Le pregunta a su madre. Leonora le sopla a la cara y... ...Rab la muerde. ¿Por qué haces eso? ¿Podría dejarte una cicatriz? Se espanta la madre. Si los adultos le preguntan a los niños... ...por qué hacen esto y lo otro... ...es porque no saben entrar a esa zona misteriosa... ...que se crea entre los niños... ...y los animales. ¿Me estás diciendo que yo no soy un animal? Le pregunta a Toñita Leonora a su madre. Sí. Eres un animal humano. Yo sé que... ...yo soy un caballo, mamá. Por dentro... Soy un caballo. En todo caso, eres una potranca. Tienes los mismos ímpetus, la misma fuerza. Te lanzas sobre los obstáculos y los brincas. Pero lo que yo veo frente a mí es una niña vestida de blanco con una medalla al cuello. Estás equivocada, mamá. Soy un caballo disfrazado de niña. No se puede limpiar una casa derrumbada La noche volvió otra vez la sombra Aunque ya habían pasado cien años, bien la reconocimos Pasó el jardín de violetas, el dormitorio, la cocina Rodeó las dulceras, los platos blancos como huesos Las dulceras con olor a rosa Tornó al dormitorio, interrumpió el amor, los abrazos. Los que estaban despiertos quedaron con los ojos fijos. Los que soñaban igual la vieron. El espejo donde se miró no se miró. Cayó trizado. Parecía que quería matar a alguno, pero salió al jardín, giraba, cavaba en el mismo sitio como si debajo estuviese enterrado un muerto. La pobre vaca que pastaba cerca de las violetas se enloqueció, gemía como una mujer o como un lobo. Pero la sombra se fue volando, se fue hacia el sur, volverá dentro de un siglo. pájaros. Si yo fuera el gorrión que una noche calurosa de diciembre se sentó en una rama junto a otro y se puso a cantar, y yo quisiera hacerlo, silbar el tiempo que dure la canción, cosquilla en la garganta o nerviosismo por el ritmo inevitable... No cantar más que eso, ni volar si el aire está tan quieto que no ayuda. Quedarme junto a otro repitiendo la intimidad, la forma del amor. Vivir con calma las pausas solitarias. Quiero decir, si yo tuviera esa sapiencia que indicara una razón real para quedarme o salir a buscar, o si supiera dónde y cuándo los momentos elevan su señal, si mirara el azar con ojos plenos, sin estos torpes fragmentos de memoria, no quedaría nada en el camino ...ni sentiría vergüenza del error... ...o del deseo... ...que a veces... ...son lo mismo. Tal vez... ...tal vez no era pensar... ...la fórmula... ...el secreto... ...sino darse... ...y tomar... ...perdida ingenuamente, tal vez pude elegir o necesariamente tenía que pedir sentido a toda cosa, tal vez no fue vivir este estar silenciosa y despiadadamente al borde de la angustia y este terco sentir debajo de su música un silencio de muerte, de abismo a cada cosa. Tal vez debí quedarme en los amores quietos que podrían llenar mi vida con un nombre en vez de buscar al evadido del hombre, despojado, sin alma, ser puro, esqueleto. Tal vez no era pensar la fórmula, el secreto, sino amarse y amar, perdida, ingenuamente. Tal vez pude subir como una flor ardiente, o tener un profundo destino de semilla, en vez de esta terrible lucidez amarilla y de este estar de estatua, con los ojos vacíos. Tal vez pude doblar este destino mío en música inefable o necesariamente... De, de un temblor, temblor.